Karina Oribera, desde desde te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, qué lindo hablar con Graciela Clavijo, concejal de, de Punta del Este, del municipio de Punta del Este, y que además está... Eh... Ah, es la coordinadora de eventos, me dice. Ay, perdón, es la coordinadora de eventos, pero me encanta, porque tiene un entusiasmo. un entusiasmo por estos 115 años de Punta del Este, que además los, ha, ha estado varios de los festejos y ahora me daba detalles de lo que va a ser este día martes en estos festejos y, y me encanta eh, conocer estos detalles, pero también quiero compartirlos contigo y con toda la audiencia. Gracias por este tiempo. Contale algunas, algunas cositas, algunos piques de lo que va a estar pasando el martes en este festejo de los 115 años de Punta del Este. Bueno, con mucho gusto. Como punta estreña que soy, como siempre digo de pura cepa, eh, me encanta que Punta del Este cumpla años. Y más en 115 años, increíblemente que ya, ya estemos festejando. El martes 5, que se cumple 115 años, se va a hacer un desfile cívico-militar que va a, a salir de la calle 17 hasta la calle 31. Esa es la inversa de, de Bolero. y donde van a participar prácticamente todas todos los eh, la, las escuelas de la escuela 5 la escuela 21 y los colegios privados también los liceos pero también vamos a tener eh, desfiles militares este desfiles de, de aviones vamos a tener los buques de, de guerra que están disponibles en el en, en nuestra bahía o sea que invitamos a todo el público para que vaya porque va a ser a las 11 de la mañana y luego a las 2 de la tarde cuando ya volvamos nuevamente para atrás van a haber dos bandas en el en la, en la plaza Jardía y a su vez va a haber un eh, los bomberos van a hacer en el edificio Península un van a hacer un simulacro de van a tirarse con so no con, con sogas este o tipo ra rappel este, para para simular algún, algún alguna vez que se incenndía algo como sal, tipo salvataje pero lo más emotivo va a ser que la, eh, que, el, que el pueblo de punta del este de maldonado nos acompañe, porque es una fiesta que nunca se ha hecho así con tanta gente desfilando y sería muy lindo que todos nos acompañaran también va a estar participando a la sociedad nativista y sí, eso también este van a venir a vestidos este tradicional eh, y van a haber varios eh, no, en este momento no, no me acuerdo son como tres o cuatro que vienen de, de distintas asociaciones y, y aparte van a haber también eh, van a haber sorpresas no quiero dar todo para que la gente vaya y, y lleve a sus niños para que vean algo que en Punta del Este no se ha hecho, se hizo en los, en los 100 años que yo también estuve, pero esto es mucho más grande y se involucró muchísima gente que hizo lo bueno. Y en esto de, de involucrar gente, como decías, también ustedes han estado haciendo un movimiento importante con los comerciantes allí. Contale los detalles, San ¿no? Jorge. Bueno, nosotros lo que le hemos pedido a los comerciantes, les ponemos un sticker en los 115 años, Y le pedimos que el 5 de julio tengan una atención todos los comercios de Punta del Este, que lo han tomado de muy buena eh, forma, regalándole algún obsequio, sea un bombón, un caramelo, un café eh, en los restaurantes, y que también mencionen que son nuestros 115 años. Y todo el mundo lo ha tomado con, con mucho gusto, y bueno, y están todos contentos que se empiecen las actividades acá en Punta del Este, justo con el cumpleaños de Punta del Este. Bien, esto va a estar dando comienzo a las 11 de la mañana, entonces, y después, ¿cómo, cómo sigue? ¿Sigue en la tarde? ¿Cómo? No, empieza a las 11, lo que pasa es que son cerca de, suponemos, cerca de entre 700 y 800 personas en el desfile, por lo cual va a llevar un tiempo, eh, porque empieza desde la, ya digo, de la calle 17, luego se pasa todo por la plaza y luego este termina en la, en la calle 31. Y luego a las dos de la tarde, que más o menos una y media también era todo el desfile, los invitamos para estar en la plaza, para ver, para que vayan a escuchar las dos orquestas y ver el simulacro de los bomberos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias seguramente desde la radio también, desde el programa vamos estar acompañando toda esta movida el martes. Creo. Bueno, yo les agradezco porque lo que queremos es que vaya mucha gente... y que esto sea una fiesta para todos, para todos los que vivimos acá, y disfrutamos de este lugarcito tan divino que tenemos la suerte de tener. Bien, Jorge, cerramos, volvemos a minutos. Dale, gracias. Dale, Saludos. chao, chao.